Las próximas semanas, los próximos días, próximas jornadas en el Centro Social, protagonismo total y absoluto para las charlas. No tenemos ni una, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro charlas más que parten desde los diferentes servicios que están englobados dentro de los servicios sociales de nuestro pueblo. La primera, ya la hemos comentado en bastante número de oportunidades, recuerdo hace una semana, el pasado jueves, yo di los datos y te comenté. Lo tenemos que profundizar durante la jornada del próximo jueves, que es hoy. Charla sobre ahorro doméstico, que no viene fenomenalmente. sobre todo por la etapa de crisis que todos estamos soportando, ¿no? Sí, pues, bueno, pues es una charla, está organizada por Cruz Roja y la Diputación de Toledo. Va a venir un técnico de la Diputación de Toledo que, bueno, pues está dando, me comentó ayer la de Cruz Roja, que está dando charlas por pues, diferentes pueblos o centros o asociaciones, ¿no?, que le están uh -huh. solicitando de la provincia de Toledo. Eh, lo vamos a realizar el martes 20 de abril a las 11 y media de la mañana en la Sala Polivalente del Centro de Día, Los contenidos un poco que van a tratar, pues va a ser el ahorro energético, eh, pues desde la calefacción, pues un poco tipos de calefacción, cuál puede salir mejor, todo ese tipo de cosas. Eh, los electrodomésticos, igual, cuáles gastan más, cuáles menos, cómo ahorrar, porque a veces creemos que hay una cosa que gasta más y luego nos damos cuenta de que no, o, o cómo saber utilizarlo mejor. Uh -huh. Luego igual, la bombilla de bajo consumo también, el aislamiento de las casas, o sea, un poco... Relativo a todo ese tipo de tema ¿no? mm. de, Más o menos, los contenidos van a ser esos Dirigido y... a todo tipo de población sí, Estamos hablando población. de que normalmente las sí. charlas que tenemos En el centro social van destinadas Para las personas mayores bueno, Esta es no, ¿eh? esta es absolutamente para todo el mundo Está abierto a todo el mundo, así que quiera venir un poco Y bueno, pues nos va a contar, pues como digo Un poco el, el tema del ahorro eh, en las casas mm. Recuerdo, se hizo No sé si fue para la TDT correctamente ¿eh? Para la TDT se hizo una charla también Por la mañana, dos, sí, final, o dos charlas dos, sí. Que funcionaron también fenomenal. y eso provoca que yo tenga más confianza en este horario de las once y media de la mañana que la confianza que podría tener si no hubiera habido el éxito previo sí. en esa charla sobre la TDT. Sí, bueno, yo espero que sí. Es una hora que no, nos han puesto ellos y, bueno, pues también, bueno, si hay gente que, que está libre, que puede acercarse o que no puede asistir, pero que puede ir a otra persona, le puede contar un poco lo que allí se ha hablado, pues mira, pues que lo haga, ya digo, está abierto a, a todo el mundo, ¿no? Toda la población que esté interesada en asistir. Uh -huh. Dentro del programa Te Acogemos, del Servicio de Atención y Mediación Intercultural, el SAMI, uh -huh. vamos a tener otra charla también relacionada con el tema económico. Sí. En este caso... Con los asuntos financieros, ¿cómo renegociar un préstamo? Eso es. Cuéntanos, ¿cuándo va a ser? Y danos los datos fundamentales. Bueno, pues va a ser el jueves 22 de abril a las 7 y media de la tarde, en la sala polivalente del centro de día. El ponente es Luis Eras, que es economista. Y bueno, pues igual, está abierto a todo el mundo que esté interesado en este tema, sobre todo que tenga pues, algún tipo de hipoteca o algún préstamo que quiera un poco renegociar. ¿no? Uh -huh. Los contenidos versarán sobre dar pautas un poco para que la gente no se quede al final sin piso, porque la situación, la verdad, es que estamos viviendo ahora... pues hay personas que realmente ya se han quedado sin el piso. Entonces, bueno, un poco para asesorar, ¿no?, y para que tengan, bueno, pues un conocimiento o que pueden hacer a la hora de, de renegociar la... el préstamo. Entonces, bueno, todos aquellos que estén interesados ya saben que pueden asistir el día 22 de abril a las 7 y media de la tarde en la sala polivalente del centro de día. Correcto. Insisto, charla sobre cómo renegociar un préstamo. Organiza el SAMI. Uh -huh. Y luego tenemos un par de acontecimientos que parten del FOCA, del Servicio de Formación, Orientación y Capacitación para el Autoempleo. Uh -huh. Tuvimos a las dos técnicas durante la jornada del pasado lunes. No me comentaron nada de esto, con lo cual yo interpreto que esto es algo que está recientemente cerrado, ¿no? Uh -huh. Por un lado, una charla sobre agricultura Y cultivos ecológicos sí. Explícanos. Bueno pues eh, va a ser el 28 de abril de, de 11 a 3 de la tarde Bueno 11 de la mañana a 3 de la tarde Aquí en la Casa de la Cultura Va a impartir Luz García Rojas Que es ingeniero agrónomo Y experta en cultivos ecológicos Ha uh -huh. eh, organizado y asesorado a asociaciones ecológicas Es investigadora de proyectos en agricultura ecológica Y es autora también de muchos artículos relacionados con este tema O sea, que yo creo que es un tema, o sea, es un ponente bastante importante, ¿no? A la hora de, de bueno, son unas... Como políticas. dicen los antiguos y los clásicos, sobre todo los medios de comunicación También en política, una voz autorizada Sí, pues yo creo que va, yo como está contando Cristina Digo, bueno, bastante interesante va a ser Y bueno, eh, normalmente quieren hacer inscripciones Entonces, bueno, quien quiera eh, hacer la inscripción puede ser aquí en la casa de cultura de lunes a viernes en el despacho aquí de foca que está aquí arriba al lado de la sala de aeróbic De 10 a 2, o bien el centro de día, ya sabéis que estamos por las mañanas y por las tardes. De 10 a 2, o luego de 4 a 7, o el teléfono que es el 925 38 28 36. Correcto. Y luego también partiendo desde el FOCA tenemos otra uh -huh. conferencia, en este caso sobre algo que yo considero muy importante. Sí. En la sociedad en la que nos encontramos el tener habilidades comunicativas, habilidades sociales, habilidades también laborales, para, no sé, intentar conseguir o mantener nuestro empleo, todo eso es absolutamente capital en los tiempos que corren. Bueno, pues todo eso va a ser lo que va a centrar una locución, una charla sobre habilidades sociolaborales, que ¿cuándo va a ser? Tere, cuéntanos. Bueno, pues esto va a ser el día siguiente, el 29 de abril, de 5 a 7 de la tarde, aquí en la sala de Medyuch, en la Casa de la Cultura. Y va a impartir, bueno, pues ACEM, que ya sabéis que es una asociación con la que ya hemos trabajado en algunas ocasiones, y también nuestra compañera Cristina López Muñoz, que es técnico de programa de FOCA. Y lo mismo, para los interesados, pues ya sabéis que podéis hacer las inscripciones o bien aquí en la Casa de la Cultura o bien en el centro de día. Uh -huh. Es importante, ¿no?, porque por los tiempos que corren, como dices, David, pues es importante saber qué habilidades podemos tener y cómo, no sé, motivarnos y cómo tener información para poder... Una serie de técnicas, una serie claro. de consejos, de trucos claro. para tener más empatía, para darnos a conocer mejor, sí. para llevarnos mejor con nuestros compañeros, por ejemplo, sí. para comunicar mejor, para vendernos mejor, en definitiva. Uh -huh. Eso es. Así que, bueno, pues por hoy... Eh... Venimos el día de charlas y de todo para aprender y para informar. Vamos a preparar una notita de prensa para los periódicos y también para la página web porque me parece que el programa de charlas que tenemos para lo que queda de mes de abril es muy, muy importante, muy interesante y resumiendo todo esto, me parece que, que va a ser capital ¿no? el hecho de ofrecer esa información por las vías escritas. Por un lado, Prensa provincial y por otro lado también página web. Uh -huh. Bueno, que viene cargadito el programa, en este caso relacionado con las conferencias a lo largo de este mes de abril. Para mayo ya nos centramos vamos en otro tipo cosas. de temas, ¿no? Sí, vamos con otras cosas, sí. Bueno.